de Radio Kermés por la ola de despidos eh, del Gobierno Nacional en la provincia de La Pampa. Eh, vamos a seguir con este tema y vamos a darle la bienvenida al aire a Martín Petrucci, que es trabajador despedido de eh, Vialidad Nacional aquí en la provincia. Martín Pablo soy acá de Kermés. ¿Cómo te va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Eh, gracias por el llamado, buen día a la audiencia. Bueno, a ver Martín, eh, contanos, estamos recogiendo testimonios, recién Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, hablaba con despedidos de ENACOM, en tu caso, eh, vos eh, trabajás o trabajabas en Vialidad Nacional, ¿y cómo te despidieron? A ver, la forma sobre todo. Sí, yo ingresé a Vialidad a la sección de prensa en octubre del 2021, y me enteré de mi despido el martes pasado, eh, mediante una, una resolución que envió el Administrador General de Vialidad eh, el sistema GDE, que es el sistema de gestión documental electrónica que, que nos agrupa eh, a todas las personas agentes de la Administración Pública Nacional por uh -huh. eh, donde se realizan diversos trámites. Bueno, por allí fue que enviaron la resolución donde nos informaban que un cierto grupo de agentes de todo el país de Vialidad este, no tendrían la renovación de sus contratos luego del 31 de marzo. Uh -huh. este, y ahí había un anexo con un listado, entre los cuales estaba yo y tres compañeros más. O sea eh, que... Así fue que nos noticiamos. Este, de hecho, estaba el rumor, eh, esto fue el martes 26 de marzo, eh, salió una nota periodística el domingo donde estaba el rumor eh, de que en realidad habría una lista de posibles personas despedidas que se daría a conocer el martes 26, así que el lunes 25 se hizo una asamblea aquí en el distrito con este, encabezada por el secretario del Sindicato de Trabajadores Viales, donde él y la jefa de recursos humanos nos dijeron que estaban al tanto de los rumores, pero que ellos oficialmente no tenían ningún listado y que no sabían nada al respecto. Pero bueno, el martes el listado se hizo efectivo de manera oficial y, y así fue que me enteré yo y nos enteramos todas las personas que trabajamos acá en el distrito, incluso después de eso hicimos otra asamblea donde estuvo presente el jefe de distrito, Martín Aguirre, quien nos comunicó que él no sabía nada de lo que estaba pasando, que nunca le consultaron, nunca le pidieron informes de nadie, así que estábamos todos en un, en un estado de sorpresa y de, de no entender lo que estaba sucediendo y es un estado que hasta el día de hoy un poco... Este, sigue rondando el aire. Claro. ¿Y Así no, fue que, sí. que me enteré que ya no formaba parte claro. de la realidad. Eh Martín, o sea que de los motivos de por qué eligieron a esos cuatro trabajadores para despedir, eh, no se sabe. Eh, ¿Por qué? En la resolución dice que hicieron un análisis pormenorizado en los últimos tres meses, este, donde se tuvo en cuenta el, el cargo que cada uno ocupaba, el área, las tareas que, que, que realizábamos, eh, pero la realidad es que eso no es cierto. Eh, porque nunca pidió un informe a ninguno de nuestros superiores, este, además es un, un administrador central que ha asumió hace menos de un mes, así que es imposible que, que conozca a todo el organismo este, en, en ese plazo. Eh, así que el, el, este, la bronca nuestra es va, va más por ese lado, en que en realidad es una mentira lo, lo que, el fundamento que dan para, para justificar los despidos. Este, entendemos que fue algo medio azaroso o o digitado por alguien, que no sabemos quién puede ser, pero bueno, eh, no hubo o tal análisis, este, nunca consultaron a nadie acá. Mm. Eh, y desde el 10 de diciembre pasado hasta ahora, eh, ¿cómo está el organismo? Porque mencionaste recién que Martín Izaguirre sigue al frente, pero él viene de la gestión anterior. Sí, sí, este, por el momento sigue al frente, pero no, no sabemos qué va a suceder, si va a haber un cambio de jefe de distrito, mm. este, pero intuimos que sí, pero bueno, no, no se sabe nada tampoco. Y el organismo desde, desde diciembre, eh, bueno, sigue funcionando, pero ya con, con menos recursos, este, y eso se, se repercute mucho en, en las tareas que hay que hacer. Eh, de hecho, llegó una nota también el 22 de marzo, firmada por también Raúl Berto, el nuevo administrador, donde eh, informaba que ...atendiendo la situación presupuestaria del país. Este, se sabe que el, que el presupuesto 2024 no fue aprobado por el, por el Legislativo Nacional. Sí. Entonces, se está funcionando con los recursos de 2023. Se prorrogó el presupuesto 2023. Por lo cual se pedía este, tener cierta racionalidad o cierta discreción... ...y tratar de, de, de, de ahorrar, por decirlo de alguna manera... En, ...en lo que hace adquisición de bienes y, y de servicios y hacen hincapié principalmente en los servicios de seguridad y limpieza. Este, entonces, bueno, el, el tema combustibles el tema de rotura de algún, de algún equipo, eh, eh, el tema viáticos y demás, eh, está restringido en algún punto. Pero bueno, tampoco hay un criterio bien claro de, de cuál sería la prioridad para el funcionamiento del organismo, o sea, en qué se puede invertir o gastar y, y en qué no. Pero bueno, la nota decía eso, que hay que tener como una cierta racionalidad en la adquisición de bienes y, y de servicios. Eh, Martín, eh, de los cuatro trabajadores que te incluye a vos, eh, vos eras contratado. Eh, ¿El resto eh, también era contratado o había alguien de planta permanente? No, también eran eh, personas contratadas que habíamos ingresado más o menos en la misma época. Uh -huh. este, una compañía había ingresado conmigo en el 2021 y después Juan, otro compañero, había ingresado en el 2022 y la otra chica, Siomara, había ingresado en el 2023. Mm. Este, Bien, o sea, es pero, todo... pero bueno, este, la, la, la cuestión es que en la resolución eh, se cita un artículo que, que en realidad este, hace referencia a la ley Marco de Empleo Público Nacional sobre contrataciones puntuales y extraordinarias eh, y a pesar de que nuestro contrato eh, decía eso, y, y duraba hasta diciembre del 2021 en mi caso, eh, y después quedó demostrado que, que yo no fui contratado para hacer funciones extraordinarias o puntuales, sino que este, mis tareas este, correspondían digamos, al funcionamiento integral digamos, y de, del organismo. Mm. Eh, entonces también este, por ese lado queremos tratar de, de, de hacer un reclamo para ver si se puede revertir la situación. Eh, claro te iba a consultar de eso eh, qué les queda por hacer eh, esto qué algo legal sería claro este ya se, desde la jefatura de Tito Igual ya se me mandó un informe sobre eh, sobre mi persona digamos como este pidiendo como una revisión de la medida en algún punto eh, uh -huh. donde se detallaban las tareas que yo cumplía eh, y por qué estas tareas eran este, importantes para el funcionamiento del organismo y, y, y puntualizando en esto no de que que Mi contrato este, no, no era por una situación puntual de emergencia, sino que yo cumplía funciones este, como un agente más del organismo. Eh, esa es más que nada el, el punto donde intentamos agarrarnos para ver si el administrador puede rever la medida este, para que no quedemos desafectados. Sí sí sí tal cual eso también lo está y también lo está llevando el, el sindicato por su parte también está preparando una demanda en, en ese sentido digamos este, que la resolución que cita este artículo de la ley no no no, no, no debería incluir a nosotros digamos también. porque no somos agentes que cumplen funciones excepcionales bien bien Martín eh, sí. no sé si quedó algo que nos quieras decir si no muchísimas gracias eh, por contar eh, tu caso acá en Quermes eh, no, creo que he dicho lo, lo más sustancial, lo más importante, así que les agradezco la, la oportunidad de, de poder expresarlo, y, y bueno, este, creo que es una, es una acción del Gobierno Nacional para eh, vol realmente volver ineficiente un organismo importante para la seguridad vial como es Vialidad Nacional, este, con el tener, para en el futuro poder tener o argumentar que eh, hay que privatizarlo eh, porque no funciona de la manera correcta, pero bueno, al, al sacarle recursos y al sacarle personal, eh, obviamente que el organismo va a dejar de funcionar o de cumplir su función como debe, y, y esto no solo repercute en mi vida personal, digamos, laboral y, y de muchas personas compañeras, sino este, también va a repercutir en, en, en la gente de a pie que utiliza las rutas, porque eh, estoy seguro que va a aumentar la, este, la siniestralidad vial, eh, los incendios, digamos, las tareas que, de mantenimiento que y de obras que cumple la ley Nacional eh, no pueden ser reemplazadas por ningún otro organismo y si se le sacan los recursos necesarios, eh, las rutas van a empezar a empeorar su estado, este, va a haber más, más pozos, más baches, el descalce de las banquinas va a ser mucho más pronunciado, lo cual este, vuelve más peligroso el transitar, lo mismo con, con si no se corta el pasto, etcétera Son todas cuestiones que, que por ahí no, no se visibilizan, pero se van a empezar a notar cuando empecemos a ver las consecuencias. Martín, muchísimas gracias eh, por el bueno, testimonio. Bueno, Pablo, gracias a vos y a tu equipo. Bueno, que tengas buen día. Gracias, eh, realmente, hasta luego. Eh, pasaba Martín Petrucci, trabajador despedido eh, del Distrito 21 eh, de Vialidad Nacional, acá en la provincia de La Pampa. Sumate a la casta quermesera y prendete a nuestras fuerzas del aire en el 106.1. 2024. Ik kermes para rato sentado tu